que tenemos un fichaje de Bahía Baja en este caso fuera de la cancha porque está línea telefónica Martín McKay ¿no? el nuevo director deportivo ah, ¿Cómo te va Martín? ¿Qué decís? Buen día ¿Cómo andás? Buenas tardes Bueno, felicitaciones sí, has hecho un, un gran trabajo en la Guard en la Unión Argentina de Rugby también existe un, un muy buen trabajo en Newell en todo lo que tenga que ver la organización de las naciones la formativas, la cantera todo ese tipo de cuestiones y ahora este, con esta nueva llegada eh, al, al básquetbol argentino bueno, contame cómo fue el contacto, qué sensaciones tenés, qué sabés del básquetbol eh, conocías a Pepe, no lo conocías bueno, primero agradecerte por tu reconocimiento hacia mi trabajo y sí, conocía a Pepe porque obviamente es una figura muy destacada del deporte personalmente lo conocí este año a través de un amigo en común y cuando yo tomé la decisión de irme de Newell me llamó por teléfono con la intención de que yo pueda sumarme a su proyecto y bueno, eh, después de una charla que tuvimos, o en realidad cuando me fui de Newell había pensado que antes de incorporarme nuevamente a una institución deportiva iba a tener que medir muchos indicadores, pero después de la reunión que tuve con Pepe en Buenos Aires Bueno, me di cuenta de que eran parte de lo que él planteaba era lo que yo quería, que sentirme representado en la institución. Eh, ¿qué, ¿Qué conocimiento tenés, digamos, me imagino de un tipo de, de, de trayectoria de con, con, con motivo de entrada ¿no? a lo que es el deporte profesional, y, y no tanto, ¿eh? este, pero sí para, para poder hacer crecerlos y poder llegar a los jugadores que se conviertan en profesionales, imagino que, que más allá de que por ahí no varía tanto en cuanto al, al esquema que puedes presentar para desarrollar este eh, jugadores o, o desarrollar un esquema que después se desarrolle en esos jugadores, imagino que también cada uno de los deportes tiene su vericueta diferente, ¿no? Sí, cada deporte tiene sus características, lo cual en base a eso eh, hay que analizarlo de modo particular. En la generalidad... La mayoría de los deportes de equipo son deportes de espacio, de tiempo, que buscan ganar terreno. Que se desplazan hacia adelante, lateralmente o, o rotando en sus movimientos. Y después tiene cuestiones específicas que tienen que ver a las desprecias propias de cada deporte, a la estrategia que quiera aplicar cada entrenador, pero que cada una de esas cuestiones tienen que llevarse a cabo con jugadores, que tienen que adquirir hábitos de alto rendimiento y eso es educación entonces mi tarea tiene que ver con cómo brindarle herramientas pedagógicas a los entrenadores y cómo a cada una de las áreas generar educación en los chicos para que adquieran hábitos de alto rendimiento Martín, ¿cómo tomás el hecho ¿no? de que en su presentación Pepe Sánchez se haya referido a vos como el fichaje más importante de los últimos tiempos en Bahía? Como un gran compromiso, eh, imagino que cuando Pepe dice eso hace clara referencia a la organización y a lo que él apunta no es tal vez a un nombre, sino a lo que yo puedo ofrecerle de mi experiencia desde lo que significa desarrollar un sistema educativo de alto rendimiento. Entonces cuando Pepe dice eso eh, me genera una gran responsabilidad, espero estar a la altura de poder hacerlo y también cumplir con la visión y, y creo que el mensaje social que da Pepe a través de ese proyecto y que fue lo que me sedujo a tomar la decisión de involucrarme en este proyecto, más allá de que incluso eh, previamente había tenido eh, ofertas que tal vez en lo económico eran más importantes que lo que me proponía Pepe, pero a través de este proyecto y las palabras que tuve con él, Pepe me demostró de que bueno, El dinero es solo una parte importante, porque realmente lo que está o el mensaje social, social que está dando Pepe, que podría ser una persona, que podría estar tranquilo en su casa mirando televisión, ha dispuesto a asumir el, tal vez el riesgo, podría ser decir uno de invertir dinero para generar valor en otras personas y que cada uno de ellos puedan a través de las herramientas que nosotros le vamos a brindar a, a brindar, perdón, cumplir su sueño y estar satisfecho por lo que quieren alcanzar. Entonces Pepe creo que con este mensaje demuestra de que en la vida lo único importante de no es el dinero, es una parte más y que lo que satisface a uno es colaborar con los demás para que alcancen sus sueños. Y creo que eso que me dijo Pepe para mí fue suficiente para involucrarme en este proyecto. Bueno, ¿y qué podés trasladar ¿no? de tus pasos previos ¿no? con éxito no por la UAR y por Newell's al básquet a Bahía Básquet que está atravesando una pequeña transición en el sentido de que se le han ido jugadores importantes también? Bueno, lo que voy a aportar es lo que antes decía desarrollar un sistema educativo que brinde herramientas a los entrenadores y herramientas a los recursos humanos que trabajan en la formación de deportistas porque como en todo sistema educativo si tenés buenos docentes es probable que tengas mejores saludes y bueno, mi tarea va a estar netamente asociada a eso a poder organizar el trabajo a que las áreas interactúen entre sí y no como no como áreas fragmentadas y a partir de eso empezar a trabajar de manera conjunta y, y mancomunada para que los jugadores alcancen su máximo rendimiento entonces eso es lo que uno aspira a a poder aportar La última de mi parte, y agradeciéndote el contacto eh, me imagino con mucha expectativa del futuro Dow Center ¿no? del cual se habla maravillas en todo el mundo Dale, sí, Es impresionante eh, realmente es el proyecto privado más importante eh, o sin antecedentes en el deporte argentino pienso que a través de Tito lectura en el Luna Park después no ha habido ningún proyecto privado que alcance tal magnitud lo cual de estar al, al frente eh, o en la dirección de un proyecto como eso... Eh, ...para cualquier profesional que ama lo que hace es estar en un lugar de privilegio. ¿Fabí? Sí, la, la última de, de parte mía también. Con, ¿Por cuánto es el, el, el contrato? ¿Tenés un tiempo titula, eh, un tiempo estipulado? Eh, ¿Estás a, a rendimiento, a conseguir objetivos, resultados... Eh, no sé, explicamos bien cómo, cómo va a ser, eh, cuando te pones en función, cuáles serían los primeros pasos a dar y cuánto es el tiempo que proyectan juntos. Bueno, en función ya comencé a partir de ayer con la presentación a los jugadores y comenzando a trabajar en los cuatro marcos que nosotros llevamos adelante para desarrollar eh, métodos en las distintas serias. Y mi tiempo de trabajo no está estimado. Me incorporé a trabajar en el proyecto de Pepe siendo empleado sin, sin un tiempo fijo de trabajo. Está muy bien, está muy bien. Te mandamos un saludo enorme, eh, lo mejor para, para vos y para, para este nuevo proyecto. Y bueno, ojalá que puedas desarrollarte profesionalmente en, en Bahía Básquet. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, gracias por el contacto y la disposición cada vez que ustedes lo requieren. Claro. Ok, te vamos a molestar, quédate tranquilo que te a molestar, somos bastante pesados con eso. Pero a la al contrario. Abrazo enorme, abrazo enorme. ¿eh? Bueno, la palabra de Martín, este, okay, que bueno, va a ser este, el...